Cuentos de hadas españoles Buda y el Mendigo Había una vez un mendigo que intentaba guardar comida, pero se dio cuenta de que todos los días su comida desaparecía. Un día cogió al ratón que le robaba su comida. ¡Ah, eras tú, ratón! ¿Por qué me robas mi comida? Soy un mendigo Ve a robarles a los ricos Ni se enterarán Pero es mi destino robarte a ti ¿Qué? ¿Por qué? Porque está en tu destino que solo puedas tener ocho artículos entre tus posesiones Por mucho que supliques, por mucho que recaudes, solo podrás tener eso El mendigo estaba aturdido y también descorazonado ¿Cómo podía tener tan mala suerte? Uy, ¿Por qué es ese mi destino? No lo sé, deberías preguntárselo a Buda, quizá él lo sepa Así el mendigo inició su viaje para encontrar a Buda Viajó todo el día y al anochecer se encontró en la finca de una familia muy rica Cansado y soñoliento decidió pasar la noche allí, así que llamó a la puerta Buenas señor, se está haciendo de noche y soy nuevo por aquí ¿Puedo pasar aquí la noche, por favor? De acuerdo, entra Cuando el mendigo entró en la casa, el hombre le preguntó Joven, ¿por qué y a dónde viajas tan tarde? Ah, tengo una pregunta para Buda y voy a conocerlo En ese momento llega la mujer del hombre y lo oye ¿Podemos pedirte que le hagas una pregunta a Buda? Uh, vale. Imagino que podré hacérsela en vuestro nombre. ¿Cuál es la pregunta, señora? Oh, tenemos una hija de 16 años que no puede hablar y queremos preguntarle qué podemos hacer para que hable. A la mañana siguiente, el mendigo les agradeció la hospitalidad y les aseguró que le haría la pregunta a Buda. Adiós. Continuó su viaje y vio que tendría que atravesar un mar de montañas ¡Oh, señor! ¡Cómo cruzo ahora esto! Escaló una montaña y se encontró a un mago Querido señor, ¿podéis ayudarme a atravesar esto? ¡Sube! El mendigo subió al báculo del mago y se sentó detrás de él El mago usó su báculo para llevar al joven y a él mismo volando por encima de un mar de montañas. Volando por el mar de montañas, el mago le preguntó al joven. ¿A dónde vas? ¿Por qué has decidido cruzar estas montañas? Voy a conocer y a hacerle a Buda una pregunta sobre mi destino. Oh, ¿En serio? ¿Puedes, por favor, hacerle una pregunta a Buda? Llevo intentando subir al cielo mil años y, según mis enseñanzas, ya debería poder subir al cielo. ¿Puedes preguntarle, por favor, a Buda qué puedo hacer para llegar al cielo? Oh, claro, se lo preguntaré. Continuó su viaje. Encontró su último obstáculo, que era un río que no podía cruzar. ¡Oh, caray! ¿Cómo cruzo este río profundo y turbulento? Afortunadamente conoció a una tortuga gigante que decidió atravesar con él el río. Mientras atravesaban el río, la tortuga le preguntó... ¿A dónde vas? Voy a ver a Buda y voy a hacerle una pregunta sobre mi destino. ¿Podrías, por favor, hacerle una pregunta? ¿Por mí? ¡Claro! ¡Dime! Llevo 500 años intentando convertirme en dragón. Según mis enseñanzas, ya debería haberme convertido en uno. ¿Puedes por favor preguntarle a Buda qué tengo que hacer para convertirme en dragón? Gracias querida tortuga por ayudarme a cruzar el río De nada Y no olvides mi pregunta Claro que no, le haré tu pregunta El mendigo siguió su viaje en busca de Buda Y por fin llegó a donde residía El hombre, de pie delante del monasterio, respiró profundamente. ¡Ah, oh, aquí estoy! ¡Por fin conoceré al gran Buda! Así el mendigo entró, animado y emocionado, preparado para hacerle su pregunta y la de los otros. Y nada más entrar, se inclinó ante Buda. ¡Por favor, acepta mis buenos deseos, Buda! He viajado desde tierras muy lejanas para hacerte unas preguntas. ¿Puedo, por favor? Por supuesto. Pero solo responderé tres preguntas. Solo tres preguntas. El joven se sorprendió. Tenía cuatro preguntas. Pero tengo cuatro. ¿Qué hago? Así que pensó detenidamente. Pensó en la tortuga que llevaba 500 años intentando convertirse en un dragón. ¡Pobrecita! ¡Qué vida más dura debes de llevar en ese río tan profundo! Después pensó en el mago, que llevaba más de mil años intentando llegar al cielo. ¡Oh, mil años son mucho tiempo! ¡Ya merece ir al cielo! Por último, pensó en la joven que iba a vivir toda su vida sin poder hablar. «¡Ah! Oh, una vida sin hablar es cruel!» Y después se miró a sí mismo. «Solo soy un mendigo. Puedo volver a casa y seguir mendigando. Estoy acostumbrado. Nada cambiará. Pero para ellos todo puede cambiar si consiguen las respuestas». Así que después de pensar en los problemas del resto, sus problemas de repente parecían muy pequeños. Le dio pena la tortuga, el mago y la joven, y decidió hacer sus preguntas. Y Buda, como era de esperar, contestó. «La tortuga es reticente a abandonar el caparazón, y como es reticente a abandonar la comodidad de su caparazón...» Nunca será un dragón. ¡Oh! ¿Quién lo habría pensado? El mago siempre lleva su báculo y nunca lo suelta. Actúa como un ancla que no le deja subir al cielo. ¡Oh! Se lo diré. ¿Y la joven? Con respecto a la joven, podrá hablar cuando encuentre su alma gemela. Gracias, oh gran Buda Buda lo miró y sonrió El mendigo se inclinó ante Buda e inició el viaje de regreso a casa Se reunió con la tortuga Le has hecho mi pregunta Oh sí, solo tienes que quitarte el caparazón y te convertirás en un dragón La tortuga se quitó el caparazón Y dentro del caparazón había perlas valiosísimas encontradas en las profundidades del océano. Y se las dio al mendigo. Toma, son tuyas. En agradecimiento. Yo ya no las necesito porque ahora soy un dragón. Gracias, hombre bondadoso. Y voló. El mendigo se reunió con el mago en la cima de una montaña. ¡Tienes que soltar tu báculo y podrás ir al cielo! ¿En serio? Es lo que dijo Buda. Y el mago se deshizo de su báculo entregándoselo al joven. Le dio las gracias y ascendió a los cielos. <risa> ¡Adiós, joven! ¡Mucha suerte! El joven ahora era rico gracias a la tortuga y poderoso gracias al mago Regresó junto a la familia que le había dado cobijo Se alegraron de volver a verlo y esperaban una respuesta El gran Buda dijo que vuestra hija podría hablar cuando encuentre su alma gemela Y en ese momento la hija bajó las escaleras y habló Oye, ¿es ese el hombre que estuvo aquí la semana pasada? La joven y sus padres estaban sorprendidos Miraron al mendigo Él era el alma gemela de la joven Los padres fijaron su matrimonio y vivieron felices para siempre Así que recordad amigos Todo lo bueno que hagáis en el mundo os será devuelto